Sergio, Hola, ¿qué tal? Sergio, ¿cómo estás? Felicitaciones, Sergio, Domingo, Rafaeli. ¿Qué tal, maestro? Muchísimas gracias, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, pibe? ¿Contento? Muy contento, feliz, muy contento. Feliz. Hiciste una gran pelea, realmente una gran pelea. Nosotros tuvimos el honor de hacerla para las 237 emisoras de la cadena ECO, la única radio del país que hizo tu pelea. Estamos orgullosos de haber estado con vos. Gracias señor, estoy orgulloso de, de, de que me sigan también y de que me apoyen como siempre, un orgullo, un orgullo para mí todo eso que está pasando ahora, ¿vale? Sergio, te, te saluda José, ¿qué tal? ¿Qué tal José? Bien, bien, bien. Eh, la verdad que bueno, no sé cómo la viste la pelea vos, nosotros los primeros cuatro rounds creo que hiciste los mejores cuatro rounds de tu vida. Y después ahí creció un poco public hasta el noveno y del noveno hasta el décimo segundo que le diste una paliza. La estrategia nuestra era tratar de trabajar de menor a mayor, claro, pero yo sí. sé es que Kenny que Falkland iba a ir y dejarlo todo, dejarlo todo tan rápido. Pone muy fuerte. Es que sabíamos que Jimmy iba, iba a dejarlo todo en el combate y, y en algún momento iba, iba a golpearme, iba a intentar atacar, pero, pero bueno, yo sabía que parte de la estrategia nuestra era darle un final fuerte, un final vibrante a la, al combate, ¿no? ¿Te tocaba mucho en la nariz? que realmente te afectó con algún golpe? ¿Qué pasó? ¿Mi nariz se No, no, te tocabas mucho. ¿Te, ¿Te afectó con algún golpe? Porque vimos como que te molestaba. Ah, no. Puede ser algún kick nervioso la verdad que no. La... <risa> Ahora, eh, realmente tenés mandíbula porque soportaste unas buenas derechas, ¿no? Sí, sí, tiró, tiró unas buenas manos Kelly, la verdad que es probablemente lo que más duro me golpeó en toda la carrera porque viene la mano muy, pero muy pesada. Pero vamos, que lo aguanté bien y, y tiene algo que, es, eh, que a mí me favoreció, que es que los golpes se le ven venir Claro, y fuiste para pa adelante. Igualmente, o sea, ¿hoy te diste cuenta que entraste en la historia grande del boxeo? Eh, espero que sí, sí. Estoy sí. consciente de lo que está sucediendo acá, la verdad. Lo que está sucediendo aquí, es algo increíble, algo grandioso. Está pasando... Cuando estoy, estoy al lado la me, me de Samson ahora, mi manejador, y por aquí Sergio, no, es no, esto, esto es más... ¿estuviste hablando ahí con la gente de HBO? O qué, ¿Qué te dijeron? ¿Qué es lo que puede venir para vos? Y ahora hay tres posibles peleas y tres posibles grandes peleas. Son Margarito, Felipe y Kipol Entonces hablamos de, de, de tres peleas grandes, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que sale. Me tengo que quedar aquí en Estados Unidos. Estoy invitado ya para la, para la velada de, de, de Mayweather y Mosley Y tengo que quedarme a hacer una serie de, de reportajes de documentales. Y eso sale. Sergio, porque acá tenemos la discusión. ¿Sos doble campeón del mundo o triple campeón del mundo? ¡Triple, ¡Triple! El campeón del mundo por el momento claro sos triple campeón gané yo ¿viste? yo decía que sos triple campeón sos si triple tenés tres títulos porque yo a, a Gabriel le decía en la semana digo por ahí viste que se hablaba la pelea de Lucien Butier con peli, eh, Kelly Pauly y por ahí podés luchar por la tercera corona super mediano o es muy grande Uf. <risa> no sé depende del dinero <risa> te digo una cosa porque creo que en entras en la historia ya, ya entras eh, en la placa de los inmortales porque primero ganaste dos títulos en Estados Unidos Y creo que no sé si entras a revisar, no sé si hay algún argentino que logró el que lograste vos. Así de esa manera, la verdad que no lo sé. Tendré que fijarme un poquito en los libros y eso, ¿no? Pero, pero la verdad que es algo que me llena de orgullo. No sé, estoy viviendo algo todavía, no soy consciente del todo de lo que pasa, ¿no? Y aparte, sos el primero seguro que se tiene tres coronas, porque tres coronas así no la tiene nadie la verdad que no lo sé no, no, no tuvo nadie en la historia de los argentinos tres coronas, tuvo nadie uno que hace la historia acá y que está trabajando con todo esto, sabe políticamente que nadie tuvo tres coronas del mundo distinta, pero bueno lo importante de todo esto es que a mí me llevó la impresión de los últimos cuatro grandes jugaste, lo estropeaste todo los últimos cuatro rounds jugaste como el gato con el ratón lo corriste, le pusiste la cara le fuiste de guapo bajaste los brazos, lo veías venir y tenés una condición muy importante y muy vivo nunca llegás a la soga siempre estás a 30 centímetros 40 del lo encordado la verdad que los en este es también trabajo no quiero caserar pero claseral. mi entrenador un trabajo de laboratorio no al milímetro las reacciones mías eh, tengo 35 años ya y la verdad estoy en la mejor etapa de mi carrera Sí, seguro seguro que estás en la mejor etapa Eso es un pibe de 25 bajar las manos y eso, y yo siempre me digo a mí sí mismo, yo ¿sí? estoy en Estados Unidos, una característica mía, pues tienes ¿sí? que bajar las manos y hacer un poquito de, de, de esto de es decir, tengo la posibilidad de estar cometiendo en un grandísimo estadio como el Bobo Hall, yo no puedo ir de acá sin bajar las manos, no me puedo ir de acá sin y dejar un poquito mi sello, no? por lo menos eso eh, voy a ganar, voy a morir, pero con las mías ¿saben? Bueno, hiciste y una gran pelea, la verdad que estamos orgullosos de Argentina, hoy por hoy es el número uno libra por libra de todo el país y uno de los cuatro o cinco más grandes de toda la historia del del boxeo argentino, ¿no? Sí, y la verdad que te agradezco mucho chicos también a ustedes porque joder, la verdad que me apoyan, eh, recuerdo mucho que me llaman para mi cumpleaños, me llaman para, para ver mis entrenamientos cómo van, y eso la verdad que te agradezco, eso llena de orgullo a uno, ¿no? Y yo como deportista, como argentino, me siento, me siento muy orgulloso y y cada día me siento con más ganas de seguir trabajando, la verdad de seguir trabajando más y más porque la recompensa siempre es mayor y estoy muy agradecido con la vida con, con todo lo que me está pasando con, lo que, con todo lo que me está llegando, ¿saben? y estoy pues, consciente de que esto se vive una sola vez y me estoy entregando a 150.000% para, para que, para que, para esto sigue este fruto, para que se ¿saben? ¿Cuándo venís a la Argentina? Eh, todavía no sé, tengo, tengo que hacer, o sea, un poco raro esto, pero te van a hacer como una gira, como quien dice. Sí. Los tengo que hacer como una gira, como quien dice, aquí en Estados Unidos, con la gente de HBO, tengo una serie de reportajes en Nueva York, en, en Atlantic City, en Nueva York, en Texas y en, y en Las Vegas. ¡Hi! Sergio, bueno, vemos que tenés periodistas sí. te dejamos, que... te dejamos, te dejamos, Sergio. Gracias por lo que nos diste hoy, gracias por lo que nos brindaste a todo el país bocístico y mucha, mucha suerte, te esperamos acá para tomar un café. Muchísimas gracias, chicos. Cuando vayas para Argentina estamos en contacto, si no, cuando quieran ustedes saben que no hay problema, ¿vale? Gracias, Piri. Y toda la suerte del mundo. Felicitaciones.